Bueno,、eh, finalmente s e ha c o n c r e t a d o la reunión. ¿Quiénes participaron del lado del gobierno? Buen día. Buenos días. Hemos sido recibidos en la Casa de Gobierno por el ministro del gobierno, Luis Di Giacomo, y por el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica. Nosotros entendemos que、um, hoy hemos recuperado, ATE recupera el diálogo institucional con el gobierno y ya hemos logrado importantísimos avances. El próximo miércoles a las 16 horas. En la Secretaría de Derechos Humanos, en lo que se conoce como la Casona, vamos a mantener un encuentro con la ministra de Educación, Mónica Silva, para discutir, para debatir, para realizar aportes a este nuevo manual de misiones y funciones para porteras y porteros de escuelas, que a nuestro entender era nuestra mirada antes de llegar hoy a la Casa de Gobierno, se pretendía poner en vigencia de manera inconsulta y sin que tuviera consenso a lo largo y a lo ancho de la provincia. Esto es una primera buena noticia. Para todas las porteras y los porteros de escuelas. Es decir, eh, eh, eh, vamos a tener participación y vamos a poder realizar aportes, sobre todo desde los trabajadores que、eh, somos los que más conocemos、eh, cuál es la tarea que estos desempeñan todos los días. En segundo lugar, en las próximas horas también se irán, se irán confirmando las reuniones con, los, con el resto de los ministros. Por supuesto que lo hemos planteado aquí: la situación de los trabajadores precarizados en el Estado, b e c a d a s y b e c a d o s De las demás urgencias que tiene hoy en la provincia. Nosotros siempre hacemos la salvedad o damos el ejemplo que este vínculo contractual tan precario no existe en otras provincias del país, no existen en otros estados provinciales que.、Eh, eh, Tener trabajadores en negro recibiendo sueldos mensuales de cuatro mil pesos para que realicen las mismas tareas que los trabajadores de la planta permanente. En este caso, sí, nos hemos puesto de acuerdo ambas partes en postergar diez días la reunión porque vamos a tener un nuevo escenario. Tenemos que esperar cómo se desarrolla el tratamiento de la ley. Que, que, De la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, le otorga rango de Secretaría de Estado, y por supuesto, vamos a tener un nuevo escenario porque se van a tener que dividir bienes, se van a tener que dividir programas, por supuesto, hasta recursos humanos. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir monitoreando de cerca cuál es el desarrollo que tiene esta decisión de jerarquizar a la s e n a b y、mmm, vamos a p a s a r también en el Ministerio de Salud. Exigiendo el pago conjunto de las guardias y las horas e x t r a s con los sueldos mensuales de todos los trabajadores hospitalarios y también monitoreando que la aplicación del decreto 58-17, que es el decreto mediante el cual el gobierno denominó que iba a contener el gasto. Para nosotros un decreto de ajuste, un decreto de achique del gasto、eh, que está teniendo impacto no sólo en la cantidad y en la calidad de las prestaciones que brinda el sistema sanitario público en Río Negro, tampoco monitorear, por supuesto, que no se vean afectados y esto implique una baja de salarios para las trabajadoras y los trabajadores de la salud.、M、posteriormente, también abordamos reclamo s que tienen que ver con la obra social provincial de l i b r o s Queremos una reunión. q u e comprometieron los funcionarios a. Fijar una reunión con el presidente de tela de la obra social, porque、eh, nosotros entendemos que también se tienen que llevar adelante algunas modificaciones en, beneficios, en beneficio de los trabajadores. Y por último, no hemos relegado,、eh, si bien no tuvimos respuesta, s los reclamos salariales. Acá hay una demanda por salarios, necesitamos recuperar ingresos los trabajadores de la administración pública, a diferencia. Y otros poderes del Estado y aún de los, del propio sector docente,、eh, nosotros además de recuperar entre un 7 y un 11%. Del año 2016, dependiendo de la categoría y la antigüedad de los agentes, porque tuvimos aumentos que promediaron un 30,5%,、eh, y mientras la inflación fue el del 40%, el aumento otorgado y avalado por otro gremio en este año 2017 ha sido completamente negro, es decir, compuesto s de sumas no remunerativas que han contribuido a precarizar más la estructura del salario de las empleadas y los empleados. Tiene que ser discutido, no hubo respuestas en, en esta reunión. Nosotros esperamos que sí existan en las próximas.、Eh, además, esta reunión del próximo miércoles、eh, con la ministra Mónica Silva, ¿está previsto otro nuevo encuentro en este marco, digo, con el secretario de Trabajo y el ministro de. Sí, hemos quedado en que durante las próximas horas vamos a mantener、um, comunicaciones puntualmente con el secretario de Trabajo, que es q u i e n que ha quedado a cargo de este nuevo proceso de diálogo. se Permite la conclusión, aparece como、eh, más serio que en otras oportunidades esta, esta idea de que inmediatamente existieran respuestas. Nosotros también hemos planteado este sindaco, hemos dado a, a tanto al ministro de gobierno como al secretario de trabajo de modificación del concepto de la función pública.、Eh, nosotros creemos que la. Era adecuado para que el gobernador Alberto Bretinec encare el debate o se dé la posibilidad que no se dio durante estos seis años, que es de modificar un esquema legal autoritario y discriminador que, si bien él lo heredó de los gobiernos anteriores, bueno, no ha mostrado voluntad en todo este tiempo para poder modificarlo. Nos parece que a este proyecto el gobierno, el Poder Ejecutivo, tendría que prestar、mm, principal interés. le daría la posibilidad a ATE de sentarse en d i s c u t s o i n t e r n a c i o n a junto con el Gremio UPCN? Exactamente,、y、en eso t hacemos un pedido. Creo que esta g a r a n t a también a UPCN.、Eh, nosotros estamos dispuestos. En alguna declaración, yo he escuchado al secretario general de UPCN, Scalesi, mencionar que en alguna oportunidad se le dio la posibilidad a ATE de sentarse en la función pública y ATE no quiso, diciendo que ATE no está porque no quiere. Bueno,、eh, la noticia para Scalesi es que ATE quiere.、Eh, queremos saber. piensa él.、Eh, hay un pedido que han hecho mujeres organizadas de la comarca por la situación del Consejo Provincial de la Mujer, pidiendo concretamente el, la separación del cargo de Laura a r t a n t ¿Usted ha analizado este tema? ¿Lo están trabajando desde el GREM? Sí, por supuesto, lo hemos seguido de cerca, nos preocupa. Nosotros creemos que aquellos, s a a q u e l l en este caso mujeres, que asumen un rol tan importante como es este caso, pero que después. Priorizan otros intereses que no tienen que ver con los genuinos intereses, demandas y reclamos que hoy tienen、eh, las mujeres, no solo en la comarca, Vierma Patagones, sino en el resto de la provincia y en el país. Bueno,、eh, esos, estos comportamientos tienen que estar revisados. Si alguien llega a ese lugar de poder, es、eh, por supuesto para a, a actuar en, en función de, de, de, de las demandas que tiene el sector. Esto no está sucediendo. Nosotros, por supuesto, nos sumamos. Eh, eh, eh, a, a este pedido de, de la remoción.、Eh, ¿Decimos conformes con la reunión del gobierno? Sí, conformes con esta primera reunión.、Eh, habrá que ver cuál es el desarrollo en los próximos días, pero nos vamos con expectativas ciertas que este diálogo、sí. eh, sea duradero y que tenga mayor solidez que los que han tenido en otras oportunidades que, que se ha intentado. ¿Y esto suspende todas、eh, medidas de fuerza que puedan llegar a d e s a r r o l l a r Bueno, por supuesto, Siempre y cuando no existan motivos que habiliten、eh, que se incrementen acciones directas, como podrían ser despidos,、eh, persecuciones, que creo、eh, eh, que ese es el límite para cualquier organización sindical. Muchas gracias. Nosotros siempre los agradecidos.